90 minutos a la semana Jueves en directo de 6 a 7 y media de la tarde Nueva cita el fin de semana, eso sí, en redifusión En la misma franja horaria De 6 a 7 y media de la tarde En el mismo dial, el 100.8 de la FM Y ya sabes que a cualquier hora A partir de las 7 y media de la tarde del jueves Puedes escuchar el programa Euskal Música en las redes sociales Ya que en cuanto concluya este programa lo subimos A la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berrio Zariratia. Lo dicho para que lo puedas escuchar el día que más te convenga a la hora que más te guste. Además te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com euskal música perriozar y ratia el programa de eu buscar música también en las redes sociales Hoy tenemos novedades, nos iremos hasta Lumbier, hasta Ilumberri para escuchar el tema Esgarabeldur Es el adelanto discográfico de lo que va a ser el tercer trabajo para la banda, lo dicho, de Lumbier Para la banda de Ilumberri al chatu que saldrá el 14 de octubre en una presentación bastante interesante Ya que en esa presentación harán un concierto Y también nos iremos al 2 de julio del 2016 Esa fecha la recordaremos ya que ahí el Drogas dio un pedazo festival Pues bien, todo ese festival el 4 de noviembre va a estar disponible en CD, DVD y libros Hoy escucharemos un adelanto del tema titulado Frío de ese álbum en directo Que lo dicho, el 4 de noviembre saldrá a la venta Aparte de ello, en el programa de hoy también escucharemos, entre otros, a Eche con su quinto larga duración Y también escucharemos a la formación Solte entre otros grupos Todo esto durante estos próximos 90 minutos, todo esto en el 100.8, en Berriozer y Ratia Todo esto en una nueva edición del programa Euskal Música Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria En todos sus estilos musicales Así que, si os parece, vamos a dar el pistoletazo de salida a esta nueva edición de Euskal Música y lo vamos a hacer con Outs, que es el nombre del primer trabajo discográfico para la formación Lier, un álbum autoproducido, grabado y mezclado entre junio y agosto de este año 2016 el álbum lo componen nueve canciones que invitan a mirarnos en espejos incómodos y es que Lidder agita aquellas dudas y contradicciones más esenciales que invaden nuestro interior en este nuevo trabajo discográfico Lidder Hernando, voz y guitarra de la banda protagonizó los primeros pasos de este proyecto ya que en primavera del 2015 comenzaba a ofrecer conciertos como solista y grabó al mismo tiempo la maqueta Arrasoguchi Dembora Asco en el espacio creativo Ayseba Asterac de Saldivia, tras varios directos, acompañada únicamente por su guitarra acústica, en noviembre de ese mismo año, del 2015, estrenaba banda en el festival s a and My Two de Gasteasena. Ahora ese proyecto se ha fortalecido con la propuesta Asterac. Outs que pretenden agitar, activar y remover a través de su música Nos vamos a centrar en este primer trabajo Comentarte que la semana pasada, tanto Lide como Íñigo ya estuvieron por aquí Por Euskal Música, por Berriozar y Ratia Para hablarnos más detenidamente de este proyecto musical Lo dicho, nos introducimos en este primer larga duración Y de él te extraemos los temas Lurrean, Egan y Maite Miñán Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el primer larga duración para esta formación para Líder. Comentarte que estuvieron la semana pasada más concretamente en la Sala Cantina de Lecumberri el pasado domingo 2 de octubre y el día 26 de noviembre estarán aquí en Iruña, en la Sala Central, para presentar este primer larga duración Auts junto a la formación Sea Mais. Y Dalier, nos vamos con otra banda importante en esto de la escena del panorama musical. Nos vamos con la formación Solte. Y ya es el nuevo trabajo del quinteto de Santucci Solte. El CD guarda en su interior... Nueve nuevas canciones Al igual que en sus anteriores trabajos distancia Distancianaikoa y Ero Aleam Encontramos ritmos rápidos Y un hardcore mezclado con otros estilos Como pueden ser el rock o metal Junto con unas melodías que denuncian Trasladan la realidad Y cuentan sus vivencias históricas en euskera, riffs de guitarra que penetran golpes directos de batería cuerdas de bajo sacudidas con rabia así como una voz potente y característica nos dejan en este isa unas canciones poderosas y con pegada, hay que comentar que en este disco, el cual ha sido grabado, mezclado y masterizado en The Rock Studios de Bilbo por los técnicos Urchi y Carlos Creator, han participado diferentes personas del panorama cultural vasco Labert Solari o Yana Bartra que ha sido quien ha escrito los textos en a Ratoye Katuakyan, Gorka Armendariz e Inés Oshinaga, de las bandas Leioti Kanigose, han prestado sus voces en los temas Amets Karatuak y su rumbilo Triangelua Y Aitor DJ Kanaki, del grupo Norte Apache, se ha acercado con sus platos al estudio para intervenir en el tema automute. Como puedes comprobar, un montón de colaboraciones en lo que es este nuevo trabajo discográfico para esta formación, para... El álbum Ixa, de él te vamos a extraer los temas Amets Karatuak y el tema Isan Saites. Pues estaban sonando dos de los temas incluidos en ese nuevo trabajo discográfico para esta formación, para la formación de Santuchu, Solte, el álbum llamado Isha. Y de Solte seguimos compartiendo contigo más música y nos vamos a ir con la formación de Steggy Alizarra, Kelly Kapowski, como ya sabrás, editaron su primer largo, no se ve el final y... Esta banda vuelve a la carga de la mano del sello GOR con nuevo trabajo discográfico Hacia Adelante, su nuevo trabajo de estudio. El disco consta de siete temas y una breve introducción en el que demuestran una mayor madurez musical. La grabación se ha llevado a cabo entre diciembre de del 2015 y marzo del 2016. La batería ha sido grabada en Estudios IMAN y el resto de la grabación y mezcla se ha realizado en Astor Estella Lizarra por Aitor Sarria. Kelly Kapolsky es una formación formada en Lizarra, como te comentaba anteriormente, a principios del 2012 por Aitor Sarrián, Daniel Gutiérrez, Iñaki Martínez, Ramón Ugarte e Iñaki García de Galdeano. Tras la salida de su primer disco, no se ve el final, el grupo se ha marcado en la presentación del mismo que les llevó a telonear a los británicos Enter Shikari en Madrid, Barcelona, y Bilbo, después de hablar un poquito de esta banda de Kelly Kapowski, que mejor que escuchar su buena música introducirnos lo dicho, en este segundo larga duración hacia adelante, y de te extraemos los temas, despertar y otra vez... Mm. Alizarra, Kelly Kapowski, con su segundo Larga duración, hacia adelante Bajo el siglo Navarro, bajo el De Iruña, Gor, y nos vamos ahora Con Kasbat, ya que eh, Editó en 2014 el álbum Arrakala, la grabación, mezcla Y masterización de ese disco, ha corrido A cuenta de Carlos Sosinaga, íntimo Amigo del grupo, también miembro Sustituyendo a Gaur Calazcano al bajo En el disco Esiag Casbat se muestra más grupo que nunca en esta nueva etapa. El recorrido musical realizado por cada miembro ha tenido influencia en su sonido. El grupo ha crecido con la fuerza que inyecta la experiencia de los años y el reinicio en un nuevo ciclo. La base rítmica, compuesta por Chiki y Gorkita, se muestra más sólida que nunca, con golpes de batería. Y hay que comentar que la presencia de la guitarra es notoria. Los riffs de Gorka son precisos, siempre sorprendentes, con nuevos detalles en cada escucha. Y por último, la voz de Shorkun... Con más registros de voz que nunca Juega con las melodías, desarrollos e intensidades Nos vamos a introducir pues Con este nuevo larga duración Para casbat el álbum Arrakala Editado en 2014 Y de él te vamos a extraer los temas Arrakala, tema que da título al álbum Y suen escaparate Titán Música Sonando dos de los temas incluidos en este álbum del 2014 de esta formación de Casbat, los temas Arrakala y el tema Suen Escaparate Tan. Hay que comentar que este tema Suen Escaparate Tan es un bonus track incluido, lo dicho, en este álbum de Cashback. Y de Cashback nos vamos a ir con un señor, con Eche, que regresa al panorama musical más íntimo que nunca, ya que edita, lo dicho, su quinto trabajo discográfico. Eche regresa al lugar donde debe estar los escenarios y lo hace con su quinto disco Bajo el Brazo, con un tesoro de 10 bonitas canciones de sello personal. Es el momento de reivindicar a Iñaki Eche Sarraga después de conocer el dolor de las montañas rusas a las que te envía la vida. Las circunstancias en muy pocos años le llevaron a despedir a su hermano Sigur... A ser un recordado concursante del programa DTV de El Conquistador del Fin del Mundo A que un manager le tratara tan mal Que a punto estuvo de dejar la música Y a casarse a ser padre De dos preciosos niños Eso solo en 5 trabajos discográficos Por eso todo ello lo resumen solo 4 letras bici que es el título de este Nuevo trabajo discográfico Comentarte que va a estar presentando Este nuevo larga duración El 20 de octubre en Donosti Más concretamente en, el, en la Sala Boca El 28 estará en Amurrio, el 4 de diciembre estará en Durango, en Plateruena y el 11 estará en la sala Bomberenea de Tolosa Novedad esta semana pues en Euskal Música, el quinto trabajo discográfico de Eche que viene en formato acústico El álbum se hace llamar Bici y de él te vamos a extraer los temas titulados B.Milla Itch y el tema B.Milla titulado Visita den Música con la colaboración de Aitor Gorosabel de la formación Sutagar. Ja hitzaukkeran bi mila hitez dira nahiko Zaurik ezaltzeko denboranazer egiteko Nolaan hitzak badira gortu. Nola xan, itzak bat ziren zurekin galdun Gogoan dut, hemen zinen ean Gogoan dut, zorion txu izan ginela Nola zaldu, zintura lagaldu hitz ez dirana eskuan bimila itz nahi nituzke izan zeruan gordetzeko euriarekin erortzeko nolasan hitzak badira gortu nolasan Itzak bat ziren zurekin galdu, gogoan dut hemen zinenean. Gogoan dut zorion txu izan ginela, nola zaldu zintu Ez dira naiko, betetzeko Ez dira naiko, zurekin izan dagoak azatzeko Ez dira naiko, gogoak dut hemen zi Etaude paper zurian Kolor erigabeko margo bat bezala Melodiak buru barruan ate jokari dira Askatasunari atea irekin naian Zaktan zan nasi dira, bitasokak hastin zean. Doinu zantziditzan, unitzak, musika baita, gure bizitza. Aurrera argora bihotzak ireki. Zeretik gauera doi uzbetentzen naiz Izitzaren musikadara matzainen Tantzan, nasi dira, akorde hauek nastea doiuz jantziditza, gu nintzak musika baita gure bizitza, aurrera gora bihotzak irekin zurea dagiltza maizasunatako roto adierazteko eta izkuntza goratzeko Gugandik urrundaudenak besarkatzeko Bizi bizirik gaudela sentitzeko yeah haber escuchado estos dos temas preciosos, todo hay que decirlo, de eche en versión acústica, con este quinto álbum Bici, nos vamos a ir hasta el norte de Nafarroa, nos vamos a ir con Suriña y toda su gente, nos vamos a ir con la banda Esian, ¿por qué nos vamos a ir con la banda Esian? Porque vamos a escuchar dos de los temas incluidos en su álbum Egalac Astinuz, y es que hay también novedades, y es que el 4 de diciembre van a hacer un concierto muy especial, muy especial, ya os iremos informando en sucesivos eh, programas pero va a ser un concierto muy especial ya que celebran el décimo aniversario y van a tirar como quien dice la casa por la ventana porque van a ver un montón de colaboraciones lo dicho, en próximas semanas os diremos el lugar, os diremos en eh, También la fecha, deciros que va a ser en diciembre, supuestamente va a ser el 4, aunque ya os iremos concretando la la fecha, y también os diremos lo las personas que van a colaborar en ese concierto. Ya hay que decir que también están ya casi casi metidos en el estudio de grabación para, lo dicho en la feria de Durango, editar lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico mientras tanto, nos quedamos con este álbum, el Galak Astinduz el más reciente de esta banda, y de él te vamos a extraer los temas Kilómetro Tako Kutuna y Senbat Kolpe ASEAN desde el norte de Nafarroa con este álbum, el Gala Castindus, y con temas como Kilómetro Taco Gutuna o Sembat Kolpe. Te recuerdo, te repito, el 4 de diciembre es por ahora la fecha, ese concierto especial con un montón de colaboraciones encima del escenario para celebrar el décimo aniversario de sian y la banda que ya está casi casi en el estudio de grabación. Para grabar lo que va a ser ese nuevo trabajo discográfico Que se pondrá a la venta, lo dicho, en diciembre En la Feria de Durango En la durango co asoca Y decía, nos vamos con una bandada de, de Nafarroa Nos vamos con Yo Su Yo Ni Mas Nos vamos con el álbum Menos Punk Y más rancheras Y de él te vamos a extraer los temas Gaisoa y, y el tema Inferno Kumbia gaizo Gustonen gakua mundutakoa ez harritzeekoa ikusten santu anbi hauen parekoa Esos dos temas incluidos dentro de lo que es el primer trabajo discográfico para esta formación de Nafarroa, para Josuyón y más, el álbum menos punk más rancheras, los temas... Y, y el tema Inferno Cocumbia, una formación que ya estuvo la temporada pasada aquí en Euskal Música, en Berriozar y Ratia, para presentarnos este primer larga duración. Y si antes escuchábamos la novedad de Eche con su quinto trabajo discográfico, BC, ahora nos vamos con el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico para la formación de Lumiere, para la formación de Ilum Berry, al chatu en 2013, editaron su primer larga duración con 10 temas, Un año más tarde, en 2014, publicaron el álbum titulado Itchá, compuesto por 15 temas, y ahora regresan al panorama musical, con lo que va a ser su tercer trabajo discográfico, el Galen Inderrassi. Aichina, el álbum Hay que comentar, saldrá el 14 De octubre a la venta y ese mismo día Harán un concierto especial Comentarte que la portada Ya la puedes eh, ver a través De las redes sociales, a través de la página Que tenemos en Facebook Facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia Lo que vamos a escuchar es el adelanto De este tercer trabajo discográfico El tema Escará Veldur Música <risa>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 Me gusta música en las redes sociales. Pues ahí estaba el sencillo adelanto discográfico De lo que va a ser el nuevo trabajo para la formación Al chatu, el 14 de octubre Viernes lo presentan con una fiesta Importante ya que va a ser presentación Y concierto en directo, mientras tanto Nos hemos quedado con el sencillo Esgarabeldur de esta gente De Lumbier, de Ilumberri al chatu Y nos vamos con otro adelanto discográfico Nos vamos con el señor El Drogas, frío Es el primer single adelanto en directo Un día nada más que El Drogas Y su banda grabaron el pasado dos de julio en una noche histórica de rock and roll en la Ciudadela de Iruña. El tema que vamos a escuchar cuenta con la participación de tres grandes como son Fito Cabrales de Fito y Fittipaldis Carlos Tarque de M-Clan y Rosendo Mercado. Un día más se publicará el próximo 4 de noviembre en formato Digipack con dos CDs, dos DVDs y dos libretos de 32 páginas cada uno con fotografías del concierto 28 canciones en total producidas por Carlos Raya Hay que comentar que el vídeo de este tema frío, ya lo podéis ver en la página que tenemos en Facebook, en la página facebook.com barra euskalmusica berriozar y ratia, nos vamos a quedar con este sencillo adelanto, eso sí vamos a ponernos los pelos de punta porque madre mía lo que nos llega el 4 de noviembre, doble CD doble DVD y dos libretos de 32 páginas cada una con las fotografías del concierto, ahí es nada lo que va a salir el día 4 de noviembre de manos del de drogas, nos quedamos con su adelanto Nos quedamos con el single frío ahí estaba sonando el primer single adelanto de lo que va a ser ese álbum en directo un día nada más grabado el pasado 2 de julio en esa noche histórica de rock and roll en la ciudadela de Iruña y con el Drogas vamos a ir concluyendo lo que es una nueva edición del programa Euskal Música, no antes recordarte que hemos escuchado a Lier, Solte Kelly Kapowski, Cashbat, Eche Esian, Yoshioni y, y los adelantos de nuevo trabajo discográfico de Al -Chatu y de nuevo trabajo discográfico de Drogas, el primero de ellos, Al Chattu el 14 de octubre, el segundo Drogas el 4 de noviembre Nos vamos dentro de 7 días Volvemos para compartir contigo Más música local, música por supuesto Que se realiza en Euskal Herria En todos sus estilos musicales Hasta entonces, un saludo a Gur Todos los gatos Acurrucados Esperan que llegue La madrugada Todos los gatos Parecen pardos Cuando la noche ataca Todas tus besos son como el agua que llama en otoño a la ventana. Cierro despacio los ojos, me dejo llevar por tu cara. Cierro despacio los ojos, me dejo llevar. Siente cuerpo, la solos de otro sueño eres piedra pequeño cerca de ti no tengo miedo cierro despacio los ojos me dejo llevar por tu cara otra vez amaneces en tu cuerpo las alas de otro sueño cerca de ti mi cansancio es distinto el vito de fiebre que necesito con los gatos acurrucados La madrugada Todos los gatos Parecen pardos Cuando la noche ataca Todos tus besos Son como el agua Te llama otoño A la ventana Siendo despacio Os ojos Me dejo llevar por tu cara Siendo despacio Os ojos Me dejo llevar